Túcito a la gloria. Oh, toda honra. Y toda alabanza a, a ti Jesús. A ti Jesús, a ti Jesús, a ti Jesús. Toda gloria, toda gloria. La gloria. Toda honra toda y alabanza, gloria. y alabanza. Vamos a cantar yo. A ti Jesús. Toda gloria, sí. toda gloria. Toda honra. Oh. y alabanza. Eliud. Este, sí. A ti Jesús. Sabe lo que hace la unidad. Órale. Oh, Stezi oh. Ada eso es unidad canadienses mexicanos el sapo puertorriqueño mexicano americano francés. Pepe Rosa y Ada. No somos profesionales. Somos los anónimos, se dice así. ¿Qué? Los anónimos, ¿no entiende? Pero es el Espíritu que está aquí Es Dios que alabamos Es Jesús el Señor Es el Espíritu Santo Y todo empezó Con una visión Hasta Dios le pintó un poquito de blanco Por aquí hay profesionales pero hay la presencia de Dios queremos hacerlo lo mejor posible pero lo que anhelamos es la presencia de Dios es por eso que podemos cantar juntos nos ayuda el grupo, toda honra está escrito por aquí de alabanza de alabanza A ti Jesús toda gloria, toda gloria, toda honra, toda honra e chate y alabanza. A, A ti, Jesus, Jesus, toda gloria. Jesús, toda gloria. Toda honra. Y alabanza. Alí Jesús, la última vez para Jesús. Toda gloria. Su todo honor, toda gloria, todo poder, todo poder. Toda alabanza, toda alabanza. alabanza al rey Jesús, a ti Jesús, todo honor, todo honor, toda alabanza, toda alabanza. Mi adoración, mi adoración.